mano larga, este se puede hacer cosas sin ser mano larga, ahora cuando vos te haces el canchero, y te haces el priola y te desafiás, y querés bueno, ahí te la tenés que arreglar como me la arreglaba yo en mi tiempo ¿eh? uh -huh. entonces eh, a eso sí, ahora cuando vos este, después que vos tenés una, un problema y la policía te lleva por robarte y te pega en el lugar que no tiene que pegar eso no lo voy a tolerar y bueno seguramente va a ser despedido de la policía, no, te, no tenga ninguna duda uh -huh. pero tengo una muy buena relación creo que estamos todos por un buen camino y lo que quieren ellos realmente es lo que queremos todos, que Roque Pérez tenga seguridad, que la población tiene que entender y tiene que colaborar. ¿eh? Nadie puede hacer, ni la policía solo puede hacer nada, ni el intendente solo puede hacer nada si la gente no se involucra. Nosotros vamos a la droga, los padres empiezan a despertar y empiezan a poner las que hay que poner. Claro. Y cuando tienen un hijo enfermo, aceptar que tienen un hijo enfermo. Uh -huh. ¿Eh? Porque después los chicos, ¿qué pasa? Ya te lo he dicho, Roque Pérez es una muy buena plaza para los que venden drogas. Te voy a explicar por qué, Carlito. Ajá. Primero porque tengo una experiencia de año y conozco mucho. Ganan buenos sueldos. Ajá. Y ando y sueldo, la droga viene y se queda. Sí. Pero después tenés el problema, que el chico, al término de cuatro o cinco meses que el chico se está drogando, por supuesto no cumple con el trabajo. El chico queda despedido, queda con la adición a cuesta donde ya la sociedad te empieza a marginar, donde tenés problemas familiares, donde le vendés la garrafa a la, a la abuela, después el anillo, después todo, y de último terminás robando. Y lo peor de todo, terminás haciéndote pequeño narcotraficante, vendés tres para consumir uno. Y eso lo dice el Intendente Roque Pérez. Uh -huh. Gritalo a quien quiera, y discuto con quien quiera. Es una fisonomía de vida. El que no entiende esto, disculpame la palabra, son unos pelotudos que no quieren entender la realidad. Yo no persigo al chico que... Realmente tiene problemas, lo quiero ayudar y a ver en qué, en qué porque estoy tratando de a ver si puedo formar y me dan bolilla con el tema de, de la granja comunitaria, precisamente para eso, para tratar de ayudar a los chicos. Pero que tengan plena seguridad que ninguno está libre de esto, ni el rico, ni el pobre, ni el del medio, ni el de costado. Estamos todos en esto. Si la sociedad no despierta, si Roque Pérez no se pone en guardia, si no me dan una mano, seguramente voy a luchar solo, como lo he hecho mucho tiempo dándome la espalda a mucha gente, que hoy tienen problemas con los hijos de ellos, y algunos me han venido a pedir disculpas, y es que están conmigo para ayudarme, porque tienen el problema, la gente no tiene que esperar que tenga el problema él, tiene que preocuparse por el otro, porque a la larga, cuando vos las entre rengos aprendes a reñear esto, esto, esto está el sí. código de la vida. ¿eh? Entonces, bueno, yo digo que pasa por sentido común y por tener las que hay que poner. Yo en esto... Las pongo, juego mi vida, mi familia y no quiero realmente dejarle que sepan que en lo que pere hay gente que realmente está dedicada a eso y que no quiere que sea droga. Que van a ver, va a ver, como no va a ver. Por supuesto que va a ver. Porque es muy difícil, pero que sepan que acá no pueden andar haciéndose lo, lo, lo, como andaban, querido Ergo Populi, y acá los tipos andaban como si nada fuera. Bueno, eh, con Chinchulín y, y la policía y el comisario y todo el policía, se terminó. Acá. Uh -huh. Vende droga, si te caso... Agárratela, punto. Así qué, qué, qué frase fuerte esa que dijiste. vendés tres para comprar uno. ¿eh? Me quedó ahí rebotando. Quédate bien tranquilo porque después no tenés no tenés un poder adquisitivo y tenés que empezar a hacer cosas raras y terminás después haciéndote eh, atando al servicio de estos hijos de remil puta que lucran con la vida de nuestros hijos, rompen la familia y cagan a los pueblos. Uh -huh. yo, mientras esté en Roque Pérez no lo voy a permitir, seguramente están los imponderables lo podrán hacer este, pero si la sociedad de mi pueblo despierta este, y me siento acompañado por la sociedad y que realmente se involucra, eh, le va a ser mucho más difícil y, y no va a ser un, muy fácil que se queden acá porque no les va a convenir ¿eh? uh -huh. quédate bien tranquilo que acá cirugía sin anestesia al que lo caso lo gano, quédate bien tranquilo esto no hay tu tía no el chico que realmente consume porque termina siendo un enfermo decienda un producto del sistema y que lo tenemos que ayudar porque yo anduve en la vida por muchos lugares y conozco la vida sé lo que es. conozco la discriminación conozco todo eso ¿eh? es preferible después discriminarlo tenerlo escondido que no aceptar la realidad no yo lo tuve en mi familia Carlitos, uh -huh. todos lo saben uh -huh. y bueno y luchamos todos los días y, y no es fácil okay. y además tener los buitres que te pegan donde más te duele viste sí, no sabés cómo es esto sí, es yo sé que estoy estoy estoy estoy pendiente de esto ya he, servido, he recibido algunos mensajes ahí como ya no es la primera vez que me pasa viste eh, ah. <ríe> pero yo no les tengo miedo uh -huh. cuando uh -huh. vine acá dije que no venía a tener miedo y a tomar decisiones así que en cualquier momento me va a ver como hoy me quieren mañana me van a putear porque voy a seguir tomando decisiones y no les va a gustar seguramente que va a ser uh -huh. así No vine a juntar votos al municipio, Carlito, vine a gobernar. Eh, mira, hablé mucho para poder llegar, te lo dije una vez, y ahora tengo que trabajar para poder estar. No hay otra forma. Juan, eh, antes de que, de que te vayas, te voy a trasladar dos pedidos de oyentes de acá, de la radio. Uno dice si se podría poner una combi para llevar a los estudiantes a Logos. Piden por acá decirle que al municipio les cuesta mucho eso. La Ajá. verdad que no solamente, mira, eh, vos sabés que yo soy un tipo que quiero darle a la educación este, una gran posibilidad. ¿viste? Estoy pensando a ver si de la municipalidad podemos tener algunas combi, algunas cosas. Ajá. Este es un tema eh, jodido ese, porque yo no puedo suicidar combi con el presupuesto que tengo. Ajá. No solamente ahí tenemos los chicos que van a la escuela 25. Este, también la escuela agraria, tenemos los chicos que van a la escuela de Tronconi, hay muchos, que realmente sí. es un tema. Uh -huh. Es muy difícil, lo que hemos hecho, hemos dado beca a los chicos que estudian en Lobo, he eh, sido yo un precursor de eso, de dar una bequita, no mucha plata, para los chicos que, que estudian este, en, en el Lobo. Claro. A esos chicos los hemos ayudado y seguramente que los vamos a ayudar, y creo que aquí hay una pila este, estando eh, eh, anotado. Pero lo hacemos también con un estudio social, viste, porque hay gente que por ahí puede hacerlo. Yo no le cuento el bolsillo a nadie, pero eh, conozco a la gente a quien tenés que darle una mano y a quien realmente se le puede educar viste. Porque si claro. no paso a hacer, eh, a hacer las cosas que no me gustan, quiero ser ecuánime, quiero ser justo, todo lo más justo que pueda, y Dios me ayude a ser justo con la gente, no a no cometer errores en ese tema, viste en el que necesita la casa, el terreno, el tiempo que la puede pagar, el que no puede pagar, el que hay que darle posibilidades, yo creo que todos tienen que pagar, todos uh -huh. uh -huh. porque pagar da honor claro. y da dignidad, y a la sí. larga te da dividendo, porque tus hijos te, te valoran y hay otras cosas en la vida que vienen por detrás, así que creo que, que en ese en ese camino voy también haciéndole entender al ciudadano Roque Pérez que tiene que luchar por lo que quiere, que en todo no se le puede regalar y que todo no se le puede dar que hay que atender bien a los viejos y bien a los chicos, los demás tienen que laburar, hermano y uh -huh. porque en Roque Pérez es un pueblo que todavía hay laburo, hay poco trabajo para las mujeres quizás yo veo porque ahora las chicas ya no alcanzan con que trabaje el marido tiene que trabajar ella también, y me parece bárbaro ¿viste? y en eso también veo que no hay mucho trabajo para las mujeres, estamos ahí en algunas pequeñas fábricas que podrían venir a, a Roque Pérez a, a instalarse, que van a necesitar un personal femenino, y que vamos a ver estamos trabajando en todos los frentes lo que pasa sí. que son tres meses recién y no doy abasto con todo, sí, sí, eh, los chicos están cansados ya, te digo la verdad, hay pibes que están cansados, que vienen temprano como yo y se van a las 12 de la noche, y que lo estoy exigiendo más por la, por los míseros pesos que ganan, que está la verdad uh -huh. eh, y te digo una cosa, sí. eh. hay gente que acá en la municipalidad también gana bien con horas extras hay sueldos de 4.000, 4.000 y pico el empleo común tiene dos mil pesos de sueldo y tiene mil 1.800, mil mil los que laburan. claro tienen este cobran un soldito más o menos este no no sé que con eso no podéis tampoco pero bueno a mí se me pone muy difícil poner sueldo de seis mil pesos a cada persona ojalá este, mm. realmente por eso este eh, tenemos que tener mucho cuidado porque se va de se va de deteriorando el servicio que da la municipalidad, porque cuando vos no tenés realmente calidad para dar servicio hoy, aunque te parezca mentira, hasta el barrendero tiene que saber un poco ya para... Cambió todo en este país, Carlito. El que no entiende esto, sí. va en un camino equivocado. Este Adelanto que hay, esto, estas cosas que pasan en el país, si las entendemos y las llevamos a cabo, creo que nos va a ir bien a todos. Ya te lo digo, nosotros producimos comida para 5 millones de personas. Sí. Porque el otro día vino el intendente y dijo que no... Que al césar lo que el césar que yo estoy equivocado que no sé que no se producen comida para cinco millones yo le voy a demostrar este próximos días, realmente no demostrar al pueblo lo que pere que lo que producimos nosotros que no estoy nada equivocado si nosotros somos capaces de dirigir los estudios a nuestros hijos y si lo que consumimos lo que tiene un gran futuro y la zona esta que es tan rica y tan poderosa. Uh -huh. porque no solamente lo que pérez produce nosotros producimos eh, comida para dos millones quinientas mil personas en, en, en la en la Vícola nada más, agregale 1.300.000 un millón trescientos un millón cuatrocientos de Pacuca que va a duplicar ahora de de de seis mil madres se va a doce mil mm. y de que la Vícola de cien mil se va a ciento cincuenta lo firmó lo firlo, más la soja más el trigo más el maíz más todo lo que es mala más la cantidad de, de de gente que tiene emprendimientos chicos claro no estoy diciendo nada más que lo correcto es, es, lo que pasa es que no, claro que es el diez es el por ciento poco más del diez por ciento de la población argentina Juan eh, cinco millones de personas es yo terrible que nosotros producimos esa cantidad qué barco y lo grito contra el mundo cuando se lo digo a los eh, ministros todo y les digo por qué producimos eso bueno este, nosotros estamos todos los días recibiendo emprendimientos nuevos, de chancho, de pollo, y la gente quiere la producción, es, si, si apostamos a la producción, el país acomoda el tema de la producción y el valor agregado, este, la Argentina tiene un futuro enorme. Sí, ahí... y si nosotros los gobernantes eh, gastamos bien la plata, nos ponemos serios, eh, organizamos las cosas, este, mira, un gobierno no puede hacer nada si nosotros los de abajo no nos levantamos y empezamos a hacer las cosas. Esperamos que todo venga de arriba y de arriba no te puede venir todo. Si a mí la obra que me mandan acá no la hago bien ni la hago mal, dentro de tres años este, está rota, como me pasa acá, que tenemos roto el centro, que tenemos roto este, la, la, la, la, allá la, la playa donde, donde tenemos la máquina hace cinco o seis años que están hechos están todos rotos los techos, todas las cosas, bueno, si nosotros no nos cuidamos lo que no, los que nos mandan, este tampoco va a ser un esfuerzo muy grande de, de, del gobierno y no y no va a poder llegar como tiene que llegar. Claro. Eh, pasó por tener ahora cada gobernante, cada pueblo, una responsabilidad muy importante y una seriedad muy importante. Seguro. si yo ando corriendo carrera con los autos del, del municipio y no le hacemos el cambio de aceite como tenemos que hacerlo y no cuidamos se rompe carlito, se rompe y si llamo a la máquina arreglada a, a cada lado uno me cobra seis mil el otro me cobra siete mil porque es la municipalidad me parece que, que, que estamos gastando mal y estamos haciendo las cosas mal. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, los últimos mensajes. este Dicen por acá, que Chinchu siga así y que lo queremos y al que no le guste que se vaya y que se quede tranquilo que nunca va a poder dejar a todos conforme dice Claudia de Roque Pérez. Bueno, sí, sí no, trato de ser lo más abierto posible Este, nu nutrirme todos los días de, de proyectos que me da la gente, de las cosas que me dice la gente, atiendo todos los días, Carlitos, como puedo. Le he dicho a la gente que problemas sociales por favor, que vaya a acción social, que tenga una gran directora de acción social con un sentimiento hacia los, hacia los que menos tienen importante porque ya viene de una vida dura, difícil también y bueno, que estamos tratando de organizarnos para dar mejor cosas en, en la vida y el hospital está funcionando maravillosamente porque no solamente los directores sino los, los médicos y los empleados los empleados son espectacular, y más ya de que por ahí algunos están enojados por algunos cambios, yo van a entender que lo hago para el bien de todos que ahora van a cobrar un dinero importante porque nosotros eh, estamos cobrando con la obra social que no se cobraba, que Ajá. no se cobraba como cobramos nosotros, lo que lo discutimos cualquiera, los números lo dicen así este que van a tener un mejor sueldo y que bueno, que en estos días vamos a tratar de ver de qué manera podemos ir aumentarle un poco más a, lo, a los empleados para eso vamos a montar un poco las tasas y ver a ver de qué manera podemos ir mejorando las cosas Ahí está. no se puede hacer las cosas de un día para el otro ¿no? por supuesto, y ya te lo dije Carlito, alguna vez cuando hemos charlado tomando un café que la gente a mí me va a exigir mucho más que a cualquiera si vos mm. supieras la, la, las veces que me llaman el teléfono por día, la gente como me, me, me reclama esto, el otro y bueno, lo que me dice la gente a mí, a mí personalmente, dice no, nosotros no te reclamamos, nadie nos da bolilla. A nosotros sabemos que vos nos vas a atender y nos vas a... bueno, trato de, de hacer lo que puedo y mando a los funcionarios, los llamo, y los llamo a los que andan en la luz, porque está la luz quemada, y los llamo al dago que, que andan por los pozos, y los llamo a Zavala que andan por el campo, y bueno, todos los días. Hoy esta mañana, seis diez seis y, 10, 6, 6 y 20, estábamos acá, adentro, incluso ya preparándonos para salir y hacer las cosas en el pueblo. Claro. Yo no soy un intendente que venga ni a las 8, vengo a las 6, acá acá todo el personal viene al horario que tiene que venir. Acá no viene el jefe de compra a las 11 de la mañana, no viene el, el secretario a las 11 de la mañana, no acá todo el mundo está temprano, como debe ser. Uh -huh. Juan, quedaron un montón de mensajes, este pero bueno, sé que tenés que estar, eh, eh, te tenés que ir a, a la vinaga, así que... Sí, sí, sí, eh, yo me Este, nos, nos quedamos hablando Nos quedaríamos hablando toda la mañana Bueno, pero, a mí también me gusta pero, Me gusta porque me siento bien, me siento cómodo este Tengo mucha gente en Saladillo Que quiero y que, que sé que me quiere Como Roque Pérez que están escuchando Y que por supuesto, no todos te pueden querer No todos te pueden adorar No, todos, no para todo hacer las cosas bien claro. Pero yo lo único que le digo que Todo lo que haga lo voy a hacer Por la gente y para la gente Nunca voy a hacer nada Para hacerle daño a nadie, al contrario Al contrario, uh -huh. voy a tratar de hacerlo para la gente y por la gente de mi pueblo, que es la que depositó una gran esperanza en mí, y espero que Dios me dé sabiduría, que, que me ayude en esta gestión. Anoche fui a, la, a un programa que hace una iglesia evangélica, y viste uh -huh. que me sentí muy cómodo, muy feliz, los rezaron por mí, yo voy a todos lados, algunos les dirán, bueno, este no. yo soy así. Le dije bien que todos los credos, toda la gente que tiene, eh, que hace algo por los demás, en cada fiesta patria que yo haga, en cada fiesta de la municipalidad, van a estar todos invitados, sin tener nada que esconderle a nadie, y que todos se sientan iguales. Yo quiero un pueblo de iguales, Carlito. Uh -huh. Y un, un pueblo de iguales es eso, tratarlos todos por igual. ¿eh? Al rico, al pobre, al que es eh, católico, al que no es católico. Porque hay muchos que no son católicos y hacen muchas cosas por la gente, yo lo he visto cómo atender a chicos de la droga, cómo darle un lugar en la casa, y realmente a mí eso me toca muy de cerca, y en, en lo que pueda ayudar a esa gente la voy a ayudar, este, voy a, a, a escuchar sus su, su ruegos, sus rezos, no me voy a convertir en nada porque yo soy lo que soy, pero sí, este, me, me, me parece que es importante que tener gente que que por uno pidan para que le vaya bien, y me parece que pasa por ahí. Uh -huh. Pero todo eso, Carlitos, se consigue siendo soberbio, siendo humilde, y bueno, y siendo duro en algunas cosas cuando uno tiene que ser, porque para eso lo votó la gente. Sí. Yo no, no, eh, mira, Carlitos, este lugar no es para cagones. Uh -huh. Este lugar es muy difícil, es muy duro, es para poner la que hay que poner en muchos momentos. Sí. Eh, es un lugar que que te requiere mucho, mucho, mucho, mucho desgaste físico, este mental, y tenés que dar órdenes todos los días. Todos los días tenés que dar órdenes. Todos los días tenés que hacer cumplir el proyecto que vos tenés. Porque lo que muchos creían que yo entraba acá y entraba a improvisar. No, yo tenía mi proyecto político de hace años que lo tengo bien clarito y sé a dónde quiero llegar. ¿Eh? Esto que quede bien tranquilo a la gente, lo que pere el propósito mío, el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los que perense en todo el orden, ¿eh? No voy a ser un mejor intendente porque de 10 casas y dejo el hospital hecho un desastre, o no hay seguridad, o no me preocupo por la droga, no me preocupo porque los chicos se maten en moto Voy a ser un buen intendente si realmente hago todas estas cosas, seguridad, educación, van a tener un intendente que se va a involucrar en la educación de firme, ¿por qué? Porque no la tuve, Carlito. Uh -huh. Porque hay violencia en las escuelas, porque se les pega a la maestra... Porque todas esas cosas las tenemos que ir cambiando. Tenemos el centro tenemos gente que, que, que quiere igual y todos los días siento que hay gente que quiere colaborar. Eh, y te digo una cosa, empresarios de Ruque Pérez, sí. que yo tenga este, uso de razón, nunca vi que empresarios quieran invertir en el hospital para comprar este aparato, para ayudarme, bueno ahí un montón de muchachos están juntando. ...para darme una mano para comprar cosas por el hospital... ...y eso es muy bueno... ...que el empresario no claro. solamente se preocupe por hacer plata... ...sino también se preocupe por el hospital... ...que si se enferma se muere... Claro. ...y si no tiene ambulancia que te traslade tampoco... ...y si no tenés seguridad te, te cruzaste en la calle... ...y te llevó uno puesto en la moto... ...bueno, que en todo eso tenemos que colaborar ...yo no, no puedo, yo no quiero la plata para llevármela... ...ni para tenerla acá, ¿no querido? ...cuando yo tengo un peso lo voy a gastar... Uh -huh. ...para que la gente viva mejor... Claro. ...sin regalar nada sin tirar nada, sin comprar donde me venden más caro, porque sé que hay algunos problemas también, porque pido precio por todo. Voy a comprar donde me vende más barato y calidad. No sí. se le puede cobrar más caro a la municipalidad porque es la municipalidad de Roque y porque la plata la manda, no es así. Yo tengo que cuidar la plata de los ciudadanos. Con la plata mía hago lo que quiero, pero con la de los vecinos no puedo hacer lo que quiero. Sí. En eso estoy muy bien, muy tranquilo, que estoy haciendo las cosas demasiado bien en ese en ese tema eh el ordenar de gastar de, de, de que la gente sepa que hay un intendente que no despilfarra que no es un fanfarrón que es un tipo que realmente está parado donde tiene patada, uso el auto por supuesto a la municipalidad si te imaginas vos que viajo todos los días ando todos los días no el auto no va a estar al pedo acá ¿me entendés uh -huh. no voy a estar todo el día sentado en el sillón acá si no salgo a recorrer el campo no salgo a recorrer la escuela no voy al centro no voy al hospital no me entero de las cosas yo me quiero enterar mío no que me lo digan no quiero que me hagan el diario a mí Claro. Que me ¿Eh? que todo está bien. Para ¿Eh? mí, cuando vienen, todo está mal acá. Eh, Pero nunca te conformas con nada. Bueno, hechos quiero. Bueno, y después les pido disculpas, viste. Pero la verdad es así. Claro. Si no te hacen el diario de Yrigoyen. Totalmente. Exacto. No lo quise decir porque después por ahí se enojan dicen, No, bueno, pero lo digo yo. No quiero este, digo, a, a yo nadie, yo. pero bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? Lo digo yo, el día de dirigo a que pasó a la historia como, como claro, lo que pasó. a mí no me pasa porque, porque como estoy vestido, ni si me pongo un traje, yo estoy como estoy, hoy me vestí porque voy, tengo que viajar un poco más o menos, y otro día me va a ver de apargata y soy así que cree que le haga. Bueno, pero te queda bien el traje y corbata, Juan, igual. ¿eh? <risa> Todo me dicen eso, sí. ¿Te queda lo que bien. pasa que, mira yo te voy a decir una cosa, cuando era vago, sí ya no soy tanto porque tengo un montón de años, sí. y yo siempre di la sorpresa de vez en cuando empilchándome. Sí. Si yo me empilchaba todos los días nadie, me daba bolilla. Claro. Si por ahí venía con una pincha bañadito mira el chincho, la pincha que tiene, ¿me entendés? Claro. Entonces demostraba admiración. Y en el claro. tema femenino también, Carlito, Así es. <risa> es, la verdad, es la verdad. Claro, sorprendés. De traje. Sí, el otro día de traje. diciendo un discurso yo en el Día de la Mujer. ¿viste? Sí. Y bueno, y le dije, digo, dígame unos con yo creo empezado el chinchu hablando de mujeres, ¿no? Cómo se ríen ustedes, todos se reían, sabían claro. bien toda mi vida, todo el mundo, aquí les puedo contar? Claro. Pero bueno, de verdad, el otro día me tocó hacer un discurso de educación, que no esperaba que tendría que ser un discurso, bueno. Hablé de la vida, de las cosas que uno le han pasado, de lo que significa la educación para un pueblo. El mayor capital de un pueblo son los chicos estudiando. Acá, sí, sí, Ni siquiera trabajando, estudiando. Y si no, tienen que trabajar, no hay otra forma. Sure. Volviendo a la ropa, este me, me acuerdo eh, cuando, eh, bueno, una anécdota, ¿no? Cuando te, te fuiste de, de camisa naranja a verlo Nival Fernández. Sí, me dijo que parecía un semáforo. <risa> piñón fijo te dijo que parecía. Sí, piñón fijo. Sí. <risa> piñón fijo. ¿Te acordás de eso? sí. sí, sí. Si sí, después lo encontré Con una camiseta rara también. pasé un día los, pedazos, ¿no? Pero bueno claro. Es así la vida mí, mira, la, la ropa ni, ni, ni los cargos Te van a hacer Mejor ni peor claro. Cuando uno llega acá sí. Es eh, muy Muy bravo el asunto, uh -huh. Hay que estar muy preparado y hay que eh. tener un compromiso muy grande y hay que tener una espalda muy grande para atajar todos los penales ¿viste? bravo el asunto, seguro hay gente que no está conforme con eh. y hay gente que quiere destruir ¿eh? que también está, siempre sí. te lo dije, están sí, sí. los que me votaron porque me querían, están los que me el... votaron porque venía la, el envión, los que me votaron para que me vaya bien y los que me votaron para que me vaya mal, el a decir Shin, mira claro. bueno vamos a votar a este negro de mierda a ver después así lo echamos como perro <risa> sí, sí, el yin y el shan Exactamente. Juan para cerrar lo último, un tema que tiene a toda la región unida, el tema de la autovía, autovía. sí, autovía. Por, Me estuve por con Randazo, por favor, estuve con Randazo peticionándole, estuve con yo, le he reunido personalmente con él, sí, ellos saben, saben de la estadística de accidentes, yo le alcanzaba algunas estadísticas, estamos hablando con la gente de los COVID, ahora vamos, a hacer una movida nacional en Roque Pérez si Dios quiere, y la Virgen, Ajá. En algunos de estos bueno, Lo que me han prometido es que el año que viene empiezan de lobo para acá con lo que están haciendo de lobo para Caño ¿viste? Ajá. A faltando nuevo, nadando, que no es poca cosa. Quedó espectacular ese tramo. Otra vez, no te puedo que los chicos de Sestel cada 20 minutos se corta, eh, por las dudas, Pablito si está escuchando. A ver si es cada 20 minutos, Pablito, que se corta. A ver. A ver si nos tiene. Ahí llama. Ahora eh, sí. Juan, ah, a ver, sí. Ahora sí. Es, ah, no, sí, es un problema de nuestro proveedor que cada 20 minutos cortan la, la, la, la sí, línea. Sí, vos sabés que anda muy mal el tema acá, yo tengo el tema de los registros, el tema de los documentos en el registro civil, este, Lobos, Navarro Roque Pérez tienen un problema muy serio. Estoy llamando, ahora voy a ir otra vez para La Plata y realmente no no se ha podido solucionar eso. Juan... La, nuestra máquina la llevamos, ahora la traemos otra vez. Sí. Por el tema sí. de los registros, te imaginas cómo putea la gente, ya hacen cola va a putear, viste. La verdad, pero no es problema nuestro. Claro. Yo me desespero, me enojo con todo acá, y pero bueno, queridos, si esto no, no, no es culpa de nosotros, son los sistemas, que esto y lo otro, bueno. Juan, eh, volviendo al tema de la autovía, hay un tramo ahí, lobos que, que están asfaltando para el lado de Cañuelas, sí. que está, es nuevo, está, sí, lo es están nuevo. haciendo ahora. Es espectacular. Pero no alcanza. Esto. No, no alcanza, Carlito, no alcanza. Lo que pasa es que no te olvides que hay tantas rutas destruidas peores que las de nosotros. Sí, las rutas... Habrá es, que ver en sí. qué, qué lugar estamos. Entonces yo la pido, la reclamo, este voy a tener nuevas reuniones y voy a hacer una movida, eh, mis compañeros en Roque Pérez, importante, con intendentes, funcionarios de primer nivel, para bueno que tomen conciencia que la vamos a reclamar hasta el cansancio. ¿no? Sí, bueno. Te lo dije, que toda la obra que sea necesario para recuperar la vamos a reclamar, como la luz, necesitamos voltaje, tantas cosas no que hacen falta, Carlito, todavía. Seguro. Tantas seguro. cosas inconclusas, tanto tanto por hacer, tanto por hacer. Todavía está todo por hacer. Seguro. El país está en su plenitud para despegar y proyectarse hacia el futuro enormemente. Hay que prepararse para el futuro, prepararse para el futuro y tener a nuestros hijos estudiando cuidando los laburos que tenemos y cada, cada persona que esté en un lugar que represente al gobierno nacional o provincial, lo haga con patriotismo lo haga con humildad y lo haga con la gente es uh -huh. uh -huh. más allá del sueldo que pueda ganar o que no pueda ganar me parece que pasa por eso, ¿eh? por poner un poco la policía, el, el, el juez y que cambiar muchas cosas, carlito, a medida que pase el tiempo porque la gente se va a empezar a dar cuenta que, que si, si se junta, si se, se, se, se solidariza más, se deja ser individualista, se van a conseguir muchas mejores cosas. No hay ninguna duda. Este, cuando nos podemos, este, individualista es cuando realmente nos perdemos el tren. Uh -huh. Nos pasa eh. en el fútbol eso, ¿viste? Sí. Nos pasa sí. en el fútbol. Juan, Juan, te mando un abrazo grande. Gracias por, por atendernos y, y realmente ojalá, ojalá se pueda concretar no solamente las obras para Roque Pérez ojalá se puedan co concretar este tema de la autovía porque hay eh, cuestiones que bueno tiene la la pobreza tiene tiene nosotros otra lo sufrimos cosa. más que nadie Camilo claro que pero terrible, claro ¿verdad? nos nos nos está matando la ruta docente eh, a nosotros con un golpe es. mira imagínate que entré yo y una cantidad impresionante lo que es para un intendente tener que, que estar pasado por estas cosas ¿no? pues claro porque voy al occidente todo y la verdad muy triste muy mal familias que conozco que bueno que están rotas que destruidas y sí. es un tema difícil ¿no? sí ojalá bueno ojalá ojalá se puedan lograr tantas cosas que o por lo menos uno dejar un camino para el que venga siga este, este luego esta lucha no de, de, de, de mejorar las cosas de planificar bien y de hacer las cosas que, que que la sociedad en en el tiempo la va a poder eh perseguir si yo hago obras malas acá Carlitos van a durar tres años otra vez que volver a hacer claro. y esto es lo que pasa muchas veces Sí, recuerdo vos que decís, ¿para qué voy a hacer el asfalto si después tengo que romper para hacer la cloaca? Exactamente, entonces bueno, ¿qué claro. hago? Yo hago el cloaco primero, hago y después hago el asfalto. Claro, hay que planificar. Por lo menos, si yo hago una parte, vendrá el otro y era el asfalto. Eh, a mí no me desespera eh, poder hacer cosas que después a la sociedad no le van a servir. No, no, no, a mí me desespera hacer cosas bien que a la sociedad le sirva. Que no tenga que volver a gastar otra vez. Y hacer lo mismo otra vez, me parece que es un, un error, Garrafal. Y en la Argentina se ha despilfarrado mucha plata, millones y millones de pesos, gastando mal, Carlito. Uh -huh, al divino cohete. Uh -huh. Me parece que no, no, no. Bueno, yo sí. creo que la gente está despertando, la gente tiene que involucrarse. Desde la casa no se cambia nada, Carlito. Claro. O tener la suerte de, de que tenés un medio y con los medios podés cambiar muchas cosas. Sí, tratamos. Eh, por lo menos, eso tratamos. Lo bueno, ¿no? tratamos. Eh, eh, y seguramente que tendrán errores como cualquiera. O sea, yo tengo una gran relación con los medios, con los que no me critican y los con los que me critican. Porque, bueno, a cada crítico una respuesta. Claro. Eh, si, si la crítica es buena para enriquecer mi gestión, este voy a ser un agradecido. Nunca me voy a enojar con nadie. mira ¿qué no han dicho de mí, Carlito? <risa> lo único que han dicho es saber lo que es. Creo. <risa> Creo que es lo único que han dicho de todo y hoy soy el intendente paper, así que... no no me Pero sí me preocupa llevarme bien con los medios porque a través de ustedes yo le puedo llegar a, lo, a los hogares de la gente. Sí. Y despertar conciencia. Sí. Eh, carlito la política es estado de ánimo. Yo Ajá. encuentro en mi pueblo un estado de ánimo de que me van a ayudar, de que lo que hago lo hago bien. Eh, esto nos va a ayudar a todos un montón. Eh, el estado de ánimo es importante en un pueblo. El estado de ánimo para combatir con la droga, para combatir con las motos, para el trabajo, para las multas, para pagar los impuestos, para que aquel que que que, que, que, que pida regalado no se le regale, que luche y bueno este yo me acuerdo en aquellos en aquellos tiempos Luchi vuelve ¿no? Luchi vuelve sí exactamente Juan me quedo me quedo con en el cierre yo mientras vos hablas yo voy anotando algunas cositas acá Anot, no anoté mucho no anoté mucho porque te, te estaba escuchando eh atentamente pero las dos cosas que me frenaron ahí mientras porque hace una hora que estamos charlando, no me di cuenta mira la verdad sí. tengo un alto funcionario importante acá Este y, y está esperándome acá sentarle sentadito lo mío, Pero hice pasar porque no quería que estuviera fuera y tío, soy como loco. Hace, hace una exactamente una hora que estamos hablando. Este lo que te dos dos, me despido con, con dos frases tuyas porque me quedaron para que me las ratifiques. Una fue la que te dije hoy: vendés tres para comprar una, esa quedó clarísima. Totalmente. Y esta última que dijiste recién que me gustó. Particularmente para hacer una definición, la política es estado de ánimo. Totalmente. ¿Eh? Carlito. Sensaciones vendrían a ser, ¿no? Sí. Te gusta, sens también. Ahí está. El que no vive para servir, Carlito, tampoco sirve para vivir, está la verdad. Ajá, ahí está. No hay forma. Ahí está, Juan. Te mando un saludo grande, gracias por este, por esta charla y seguramente vamos a estar a disposición, obviamente, desde acá desde los medios para lo que haga falta para hacer este tema de la autovía, a ver si lo podemos concretar entre todos. Sí, bueno, yo te mando un abrazo a vos, gracias a toda la audiencia, a toda la gente de a Saladillo, tu, a tu equipo ahí, por darme esta oportunidad, así que hasta cualquier momento, y bueno, te espero algún día poder... Este, charlar desde acá del desde municipio y e irte a visitar, como he dicho siempre que pueda tener un momento libre necesito charlar, me gusta estar, aprendo con ustedes eh, de la gente, de todo el mundo, así que bueno el, el cariño para un gobernante es importante ¿no? seguro, un abrazo Juan hasta luego, chau chau chao, chao. ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini Intendente de Roque Pérez La política es un estado de ánimo